Decién Gustavo Varela decía que hay cosas que tal vez no dejen fósil y otras que quizás sí dejen fósil. Yo creo que después de 14 Big Bangs, más o menos, si alguien anda indagando la antropología de esta época y se encuentra con lo que produce Proyecto Gómez Casa, va a decir: Ah, mirá lo que pasaba en el año 2015, 2016, mirá esto que se producía en este momento. Va a ser uno de los elementos para mirar. Creo, me parece dentro de un tiempo. Bienvenido, Rodrigo, y en tu nombre, Proyecto Gómez Casa en su conjunto. Gracias, r u b ó Una cosa que me llama la atención es, cada vez que te veo,、uh -huh. es que veo que el cuerpo es también para vos soporte plausible de arte, digamos. Que no solo las canciones que haces, sino que a partir de la vestimenta, a partir de tu manera de dialogar y demás, ya hay parte de la obra. ¿Es así? Eh, sí. Eh, en realidad. No, no, no puedo ver las cosas demasiado separadas.、Eh, por ahí es un problema mío, ¿viste?、Eh, no digo que, que sea así, pero sí,、eh, en, en mí en particular,、eh, la, la ropa me ayudó mucho a vencer、eh, aspectos míos personales de vergüenza, sobre todo de cuando era muy chico.、Eh, sigo siendo una persona muy vergonzosa, pero haber tomado la decisión en determinados momentos de de, de empezar a exponerme a mí como persona a través de la ropa. Y que la ropa diga un montón de cosas de antemano que yo por ahí no podía decir y muestre un montón de cosas que yo no podía mostrar. Me evitaba tener que andar dando explicaciones de algunas cosas y me permitía estar un poco refugiado un rato.、Eh, y después de eso, que me empecé a dar cuenta que era un lugar recontra, súper comunicativo,、eh, empecé directamente a, a trabajar con un diseñador que es Marcelo Ortega.、Eh, Hace muchísimos años, creo que hace más de 12 años que me hago ropa con él. Y la ropa que uso me la, la hago con él.、Eh, y es parte como de. Es un familiar.、Mm. Es alguien con quien podés hablar y podés decirle las cosas que estás sintiendo y lo que está pasando al margen de tu flash. Y en función de eso, armar una ropa y ver cómo uno está y ver cómo vestirse. Para mí es parte. Es como una piel. Digamos. Es como.、Eh, es una decisión decidir cómo uno encara. Digo, cada uno hace lo que puede en, en la vida, estoy convencido de eso. Yo, por lo menos, hago lo que puedo. Y la vestimenta, sobre todo. Sí, sí, <risas> viste. Y salir a la calle es una movida.、Eh, en el buen sentido, digo, es una decisión. Yo lo elijo hacer. Digo, trato de ser feliz con lo difícil que es, trato de ser feliz.、Uh -huh. y, y, y decidir usar una cosa en vez de otra cosa, para mí, es una decisión. O sea, ponerme algo en vez de otra cosa implica que yo, entonces, estoy decidiendo algo y trato de tomar todas las decisiones que. Que pueda mientras te vivo, voy a intentarlo. ¿Esto incluye el Citroën también con el cual distribuís tus discos, por ejemplo? Incluye el Citroën 71.、Sí. Hermoso auto. Hermoso auto. Bueno,、Qué、yo、belleza. creo que el papá de Mafalda, de vivir, lo hubiese pintado así como el tuyo. No, no, no sé, puede ser, habría que preguntarle. Pero sí, es una belleza. Un, auto, un sueño así cumplido. Un auto que tuvo toda mi familia cuando yo era chiquito. Y tuve la posibilidad de comprarlo hace poco. Ni en pedo pensé que iba a poder comprarlo. Pensé que era parte de. de De una anotación en un cuaderno y de cosas habladas con amigos a los quince de que quería tener ese auto, lo tengo y, y eso mismo, ¿eh? es como decidir uno dónde ampararse, decidir uno dónde, dónde contextualizarse a uno mismo para a partir de ahí intentar mostrar algo. Es todo para... no, no puedo separar mucho las cosas. Tengo problemas. Como no se pueden separar mucho las cosas, hablamos inmediatamente también de música. Y cuando hablamos de música, estamos hablando también de todas las interdisciplinas que la música permite: que es la puesta en escena cuando eso se toca, que es hacer videos a partir de esas músicas también. Y es lo que está ocurriendo y que vamos conociendo a cuenta gotas a través del proyecto Construcción, parte 1 del proyecto Gómez Casa. Tres canciones por el momento que ya se están compartiendo, pero que parecen ser la punta del iceberg de algo que. No sabemos bien qué es y aprovechamos para preguntarte: ¿en qué consiste y qué es esto que empezamos a escuchar? Bien, mira,、eh, Construcción tiene como varias aristas. En principio es una especie de, de, de plataforma virtual、eh, de interacción, si tengo que hacer un resumen veloz. Pasa que lo que ocurre es que nosotros, como banda, hace muchos años venimos trabajando. Eh, en una forma en la cual no creemos demasiado en la disciplina como, como punto de partida, sino tomamos la, las ideas que tenemos y ponemos a la disciplina en función de las ideas nuestras. Entonces, en ese sentido, yo soy de los que creen que cualquier idea se puede trasladar a lo que sea: a una canción, a un peinado, a una comida, a una ropa, a un juego.、Eh. Entonces, si uno entiende que una idea uno lo puede trasladar a cualquier disciplina, entonces por ende.、Eh, La disciplina está en función de la idea y el contenido está en la idea y no en la disciplina. Entonces, cuando la disciplina se corre de lugar, l empieza a empujar el ego artístico hacia un costado, a mi criterio, y empiezan a aparecer las ideas más honestas y más propias de uno, que es lo que creo yo nos debería n diferenciar como personas, digamos, lo que cada uno es, no lo que cada uno quiere ser, de que el otro es a su vez. Entonces, ya hace mucho tiempo que v e n i m o s trabajando de esa forma, tanto en los shows como los videos, como en, en cualquier.、Eh, Acción que hacemos sea en vivo, o sea, <coughs> indirectamente trabajamos con las disciplinas manipulándolas en forma,、eh, no, no sé cómo llamarlo, pero no pensamos en la disciplina como una disciplina en sí,、uh -huh. sino que accionamos y si es más para luz, trabajamos con luz, si es más para texto, trabajamos con texto. Ahora, no hay que conocer la, la disciplina para empezar、música? a trocerla un poco. No, yo no creo en eso demasiado.、Uh -huh. eh, yo creo que hay cosas que se van conociendo a medida que las vas haciendo,、eh, si bien. Alguien que por ahí tiene 10 años de danza y de estudio de danza formal puede llegar a tener muchas más herramientas que alguien que por ahí nunca estudió danza. Si, si no hay una idea, con las herramientas no p u e d e s hacer nada, a mi criterio. Y por ahí alguien que hace muy poco tiempo está o nunca experimentó desde el lugar formar cualquier actividad artística tiene un lugar súper intuitivo que. Yo estoy convencido que las formaciones artísticas te van haciendo perder ese valiente、mm. intuitivo. No digo que sea d r e v e pero es l o que van provocando. Entonces,、eh, hay un lugar también en, en, en eso intuitivo y en, eso, en ese primer contacto que tenés con algo, que yo creo que, que ocurren cosas maravillosas y que eso mismo puede ir generándote herramientas para que vos las vayas utilizando. Se me venía el juego de los chicos, n o de los niños en esto, de sí, que ahí、claro. se encuentran con un material y lo usan de una manera que vos no te la esperabas. Sí, claro. Puede ser que.、Eh, Son formas de pensar, insisto, pero hay como mucho, mucho peinado exagerado, digamos, en el mundo artístico. Mucho lugar, mírenme porque yo soy el enviado, o yo soy el diferente, o yo soy el nuevo, o yo soy、eh, el que el otro quiere ser, lo que sea, y eso hace que artísticamente haya mucha gente que está trabajando muy, muy separada, con, observando más al otro que a uno mismo. Y en medio de eso, creo yo, las disciplinas no interactúan entre sí. Entonces, quien hace la escenografía va a h a c e r la escenografía, quien hace el texto va a h a c e r el texto,、mm. quien va a actuar va a actuar, y no se interrelacionan ni en pedo.、Eh, porque por ahí creen que ni siquiera pueden interaccionarse, pero yo creo que es un, un, un error grotesco de entender que, que un grupo de trabajo se, se, se hace con las cabezas de la gente que está al margen de la disciplina que m a n e j e n Por dar un ejemplo claro, Paula Paiseré, que es. A través de quien llegamos acá, es la trombonista de l p r o y e c t o Gómez Casa, en los shows en donde la banda se presenta en un formato que tiene vientos, pero a su vez está en este momento escribiendo el manifiesto de construcción, o sea, haciendo una bajada de, de, de por qué estamos haciendo eso, porque no es solamente. Eh, que tiramos un material nuevo porque hay que tirar un material,、mm. sino que realmente tenemos un por qué lo estamos haciendo. Creemos en una forma de hacer las cosas. Creemos que hay que trabajar con lo que se tiene. Creemos que lo que se tiene es buenísimo y no es uy, bueno, es lo que tengo, sino al contrario, es lo que tengo y con lo que tengo tengo que poder trabajar. Eh, y no hay excusas para no hacer, y el que no hace, que no hinche mal las pelotas, que se corra y que le deje espacio a la gente que tiene ganas de hacer. Y con las herramientas que tengas, sin necesidad de tener que comprarte un pedal o una herramienta o una computadora que valga miles de pesos, con lo que tengas, yo estoy convencido que se puede construir y se puede hacer, y que uno puede manipular lo que otro está haciendo, y ahí empieza a, a interactuar esta especie de plataforma que arranca con estos tres temas que vos decías, como una punta de iceberg, pero que tiene. <coughs> Tres, tres temas más, hay, hay una construcción dos, que va a salir más adelante. A su vez, esas músicas、eh, están pensadas、eh, para llevar a, a un formato de video casi ficción, para lo cual convocamos a un, una serie de directores de cine que para mí son grosísimos: está Iván w o l o v i c está Julián Gafiolillo y está Ernesto Vaca. Que para mí es gente alucinante desde el mundo del video que viene inaugurando también con lo que tienen hace muchísimos años, directores de cines importantes. Bueno, Julián estuvo acá charlando hace poco de esta enorme película que es sobre las escrituras sí,、claro. políticas en, en las paredes. Cuerpo ¿no? de letra. Cuerpo sí, de letra. yo con Julián nos conocemos desde los seis años.、Uh -huh. Somos amigazos. Y, y ellos están encarando, tenemos ahora fecha de rodaje en julio de los dos primeros videos y son videos que narran.、Eh, Lo que, lo que ya está intrínseco en la canción, poniendo de personaje principal a una especie de guerrillero que nosotros montamos a veces en los shows, es una especie de acorazado.、Uh -huh. que, que hay un momento en los shows que montamos los shows más performáticos, en donde yo voy a abrazarlo y, y digo un texto de que todo lo que uno hace lo hace porque uno quiere que lo extrañen y es por eso que uno lo hace. Y en ese momento el guerrillero se va hacia el público y ese guerrillero va a ser el personaje principal de esta saga de capítulos casi ficciones que están trabajando por estos videos. Y a su vez, para generar la música de esos videos, los directores de cine pueden manipular todos los tracks del disco. Entonces, van a recomponer ellos las músicas que, a su vez, esos tracks van a estar subidos en una plataforma en la web en donde la gente va a poder acceder a esa web y empezar a manipular todo lo que nosotros acabamos de editar hace un mes.、Uh -huh. Entonces, lo que uno hace, automáticamente alguien lo manipula y genera un nuevo resultado que puede ser subido de vuelta a la web. Que vuelva a estar traqueado y que la gente puede volver a manipular. Hermoso, muere el autor en el camino, de paso. Muere el autor en el camino.、Eh, aparecen, creo yo, otra forma de entender las posibilidades que uno tiene en función de lo que tiene alrededor, que creo que es una parte nuclear del proyecto.、Eh, por eso la idea de manifiesto es clara, porque no es un, un, una app de un jueguito electrónico, no porque eso esté mal, d i o no es lo que a nosotros nos interesa hacer,、eh, sino que es un lugar que, que devela. Que hay una forma de hacer las cosas. Que tampoco creo que nosotros las hayamos inventado, pero sí creo que hay que d e v e l a r l a y que es un momento clave para dejar、eh, bien en claro que, que las cosas se pueden construir en la forma en que uno pueda. Con lo que uno tiene. Entonces,、Ahí、uno está va a estar manipulando audios constantemente.、Hmm. Por eso estamos trabajando con unas chicas de la COPE, en una cooperativa que hay en El IMPA. Pero e l abrazo la cooperativa de diseño que nos escuchan allí en El bueno, IMPA. e l abrazo a todas. Ya estamos en plenas reuniones con ellas y sus, sus superhéroes hackers. A ver、sí. cómo podemos descular todo ese sistema para que. Para que sea operativo, para que sea accesible y que no, no tenga que tener un programa de, de audio que solo los que hacen música puedan acceder, sino que cualquier persona que nunca han subido a esa música automáticamente puede estar generando un material y subido nuevamente como material de la banda. Pensaba Rodrigo en el gesto político que implica también esto y en esta época, ¿no? Porque uno diría. Hay un puro movimiento artístico, estético ahí, pero también en el ir disolviendo la idea de autor, por ejemplo, en hacer obras colaborativas, cuando todo tiende cada vez más al autor, al emprendedurismo individual, a la firma, a que lo que hagas entre en determinado catálogo, que ese catálogo además tiene a su vez la manera de estar en una batea o no, y cuando todo eso se empieza a descoser, a romper, a amalgamar de otras formas, a mestizar, hay un gesto político de ruptura ahí también. Y lo que quería preguntarte es. ¿Cómo te llevas cuando te interpela a vos la industria, cuando te interpela el mercado, cuando te interpela el Estado y te invitan a determinado festival, que suele ser con formas un poco más estancas que las que venís proponiendo? Sí, yo no me enrosco, en principio no me enrosco, porque si me enrosco empiezo las trompadas. Entonces,、eh, hace tiempo que tomé la decisión de no enroscarme con esas cosas porque、eh, me enrosco en las cosas que creo que tengo que enroscarme. Y estoy todo el día pensando, horas y horas,、eh, que es otro de los problemas que por ahí tengo. Entonces,、eh, sé claramente lo que hago, sé el por qué lo hago,、eh, y, y. Es algo que a mí me salvó la vida. Entonces, no, no, no lo voy a poner.、Eh, no voy a dejar que eso entre en jaque, porque. Alguien me convoca a un lugar y alguien puede estar opinando sobre que yo estoy participando en un lugar que alguien me convocó, que a ese que está opinando no le convence. Yo, desde de, de, a los cuatro años, hacer esto a mí me salvó la vida y estoy convencido de eso. Entonces,、eh, no es que no me importe lo que el otro pueda opinar sobre mí, digo, va más allá de eso, no, no, no, no es que esté ni atento ni en desatento.、Eh, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, no, no me enrosco y trato de ser práctico en los lugares que hay que ser práctico. Y no buscar profundidad donde no la hay. No voy a ir a buscar profundidad en Spotify, ni en pedo, pero no porque el p r o c a h í no está. Yo para eso vengo y hablo con vos si busco eso. Entonces,、eh, creo que si uno puede entender que hay herramientas que uno puede utilizar y eso puede nutrir al proyecto, bienvenido sea. Y creo que, que el límite es la honestidad.、Eh, creo que ese es el gran límite. Uno seguir siendo sincero y no perder lo que uno quiere decir en pos de un resultado. Y yo creo que eso trato de cuidarlo todo el tiempo y. Y la banda es un equipo... La compañía total somos 19 personas.、Uh -huh. Así que imagínate que si en algún momento yo o cualquiera otra de las personas empezamos a tomar decisiones en función de un resultado, los otros 18 nos tiramos <risas> encima y empezamos a pegarle. Nos cuidamos mucho porque sabemos que es un lugar importante para nosotros. Entonces no nos enroscamos. Hablando de no enroscarse, tenemos que pasar las fechas. También sería importante poder decir que pueden ver las presentaciones de Proyecto Gómez Casa este sábado con Macaco b o n g una banda brasilera impresionante y Humos del Cairo. Esto va a ser en Niseto. Este sábado, ¿a qué hora es la convocatoria? 12 de la noche. Bien, y el 8 de julio en el Festival Electrónica del c o n e x aquí tenemos uno de los motes, ¿no? Festival Electrónica que no s é le queda a chico un proyecto que para mí además tiene mucho de popular. Y justo vamos a escuchar una canción que no forma parte de esta etapa de construcción, sino que es una etapa anterior, pero que tiene una profundidad de lo popular desde un estribillo que lo cantás hasta el hartazgo. Y cuando algo se mete así, va más allá de la experimentación y toda la cuestión, ¿no? También me parece que hay una búsqueda ahí en lo popular cuando haces canciones, s este... Que también es potentísima, que no sé si tendrá que ver con aquel bombito legüero con el que empezaste a los cuatro años. Gracias, igual, pues, por, la, por, por las palabras.、Eh, sí, mirá, yo、eh, estoy convencido que es una banda popular. Estoy convencido, no tengo dudas. Hablo mucho con Seba Carril, que es un productor de la puta que lo parió. Yo creo que es el mejor productor de hace años. Es la primera vez en mi vida que me puedo sentar con el productor con el que trabajo a hablar de contenido, a hablar de estética, a tomar decisiones juntos. De hecho, la idea de construcción como plataforma y como gran mundo es una idea que, que surge de conversaciones que tenemos juntos. Ya no sé de quién es y ya no me importa. Sé que estábamos juntos charlando de eso cuando apareció la idea.、Eh, yo hablo mucho con él en ese sentido. Pasa que hay un lugar también, creo yo, en donde es una herencia muy personal, igual, ¿eh? eh que Cuando alguien tiene algo para decir y lo dice, yo c r e o que hay un montón de cosas que se acaban. Después te puede gustar más o te puede gustar menos, viste? Puedes hacerte recontra fanático ir a todos los shows o c o m p r a r t o d o s los discos,、no、ir nunca más, pero en principio estuviste frente a algo que algo te produjo. Yo creo que esos hechos son importantes.、Eh, es que es, es el, el único arma que, que creo yo tener es el contenido, no tengo otra.、Eh, entonces, es el lugar, es el campo de acción. Que tenemos como band y que tengo yo en lo personal. Entonces,、eh, decir las cosas como hay que decirlas a veces es lo que hablábamos antes. Puede ser para hacer una comida, puede ser para un peinado, puede ser para una canción. En ese caso particular de, de la canción que vos decís, no podés enterarte por lo que pasó. <ríe> Hablo de problemas míos, ¿de quién otra persona voy a hablar? ¿De quién quieren que hable? Hablo de mí, sí, obvio, ¿de quién querés que hable? Pero es un llamado o sea, a n i c o l Rosque que decías antes. c u Apenas n d que... o decías puedo uno conmigo, ¿quién quiere que hable de vos? Y no puedo hablar de vos porque no te conozco, es una locura hablar de vos. Entraría en un criterio en el cual no comparto que otros hablen de otra gente. Ahora, uno puede Entonces, tomar esa canción、mí. y decir ahora también es mía. Pero sin duda, sin duda porque no, no, no tiene que ver con que de quién sea, sino lo que algo le haya provocado a alguien y si ese algo Que le provocó a alguien, ¿qué hizo eso? Porque lo mismo nos puede pasar a vos y a mí, pero por ahí cada uno puede hacer cosas diferentes con lo que le ocurrió. Rodrigo, gracias por esta visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un programa que, que en casa escuchamos bastante. Nunca había venido, vino un montón de programas en la tribu durante muchos años y este lo tenía como ahí para venir. Así que ya cuando venía para acá dije, uya, Uy, qué bueno, voy a llamar en coche. Hace mucho tiempo que tengo ganas de, de charlar con él. Así que, hecho. Ya se está haciendo una bandera ¿eh? de un equipo de fútbol que va a decir: No podés desintegrarte por lo que pasó, y todos los discursos de cancha van a quedar extrañados. Por suerte, eso <risas> va a ocurrir. Construcción 1 se presenta este sábado junto a Macaco Bong, estará Proyecto Gómez Casa, Humos del Cairo también. Así que una gran jornada allí en Niseto. Y el 8 de julio, el Festival Electrónica en el Conex. Le vamos a pedir un minuto a Sándwich para escuchar. Un nuevo himno, tal vez no podés desintegrarte por lo que pasó. Proyecto Gómez Casa. Preferiste no hablar, no usar más emociones. Elegiste no ir, que deje de existir, pero hay sensaciones. Eso me destrozó, no lo puedo ni hablar. Out of honor you'd surcoast. It'll honor you'd eat, any other you call, es lo que hay en mi alma. No podés d e s i r 俺の愛の世界に行くことはできないです。 Para Carolina, que dice Aguante Gómez, Aguante, claro. Será esta mañana que con feriado y todo, e la mar en coche será en vivo acompañándote. Así que reconsideraremos amor y materia sonora mañana desde las 10 de la mañana. Chau.